esta por esta periodista severaz e imparcial mejor di persona acusada a homicidio no sicario El sicario es un asesino asalariado, lo que no significa que lo sean todas las personas que cometen el delito de homicidio de manera planificada, ni aquellos que una autoridad o institución de seguridad pública, militar o procuración de justicia califica como tales. Entonces, ¿cómo es que los periodistas hacemos al emitir noticias afirmaciones como estas? Mueren tres militares al enfrentarse con sicarios en WhatsApp o mueren 27 sicarios al enfrentarse con militares. Si en este último caso, por ejemplo, las 27 personas murieron a causa del fuego de militares, ¿Cómo podemos estar seguros solo porque la Secretaría de la Defensa Nacional lo afirma que eran sicarios? ¿Quién aparte de esa institución podría asegurar que no pudieron ser asesinadas de forma accidental o deliberada, pero no necesariamente en un enfrentamiento, porque eran personas armadas, pero no necesariamente asesinos ni mucho menos asesinos asalariados? Solo un tribunal puede determinar mediante sentencia judicial que una persona, además de ser culpable del delito de homicidio, actuó por consigna, o sea que es en efecto un sicario. En este sentido, una garantía del debido proceso es la presunción de inocencia, aparte de que todos tenemos el derecho a la honra. Por ello, hasta que no se conozca la verdad judicial a través de un proceso, lo veraz e imparcial en estos casos es referirnos a persona acusada de homicidio, persona armada o persona que produjo o participó en un enfrentamiento, pero no a sicario. Una expresión claramente estigmatizante Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal Y la Voladora Radio